...todo Chile, hasta el 28 de febrero de 2006... ...solo pagando con tarjeta Santander-Santiago... ...inscríbete llamando 600-320-3000... ...base notario. ...Santander-Santiago... ...buenas noches, interrumpimos esta transmisión... ...para que estamos las afuera del hospital militar... ...ya que sabemos que hace escasos momentos... ...hemos confirmado la noticia de del excomandante y jefe del ejército... ...Augusto Pinochet Ugarte a los 90 años de edad... ...en este centro hospitalario... ...en estos momentos... Ha fallecido de un accidente vascular, información que hasta el momento no hemos logrado confirmar. La familia está en el hospital militar y hasta entregar información estaremos pendientes de que suceda ello. Repetimos, hace escasos minutos hemos confirmado que el excomandante y jefe del ejército Augusto Pinochet ha fallecido. Francisco San Martín, Vio Vio, la radio.